Consultamos puntualmente, sabemos que tenés poco tiempo, ayer tuviste una reunión con funcionarios provinciales, de qué se trató, qué resultados hay. Sí, ayer tuvimos una reunión eh, con Ballero y con Julio Rojo, o sea, el ministro de Obras Públicas y el administrador de, de LAPA, <coughs> donde fuimos a llevar unos informes que en su momento nos había reclamado el gobernador. Eh, que con el cambio de secretario de Obras Públicas que tuvimos, teníamos los informes pero no se lo habían entregado y bueno, eh, le llevamos lo que tiene que ver con la, eh, la toma de presiones de la red de agua y regulación de válvulas y a la vez le llevamos el proyecto de la primera etapa de la obra del barrio Butaló, que es la calle Macachino. En donde, bueno, estuvimos hablando también de lo que es el plan de mitigación eh, de Santa Rosa, las distintas obras, eh, también lo que hace a lo, al financiamiento de Nación, tanto de la Secretaría de Recursos Hídricos como de Lenosa, y bueno, así estuvimos con cerca de tres horas reunidos. Uh -huh. eh, Dirías que las relaciones con el gobierno en, en la cuestión que tiene que ver con la gestión y con las obras está canalizándose de manera más positiva que hace un tiempo digamos uno, uno sabe que hay campaña electoral y que hay enfrentamientos pero en ese aspecto ¿han mejorado las las relaciones? En realidad nunca tuvimos mala relación más allá de que por ahí cómo trascienda a través de los medios o cómo se puede dar una conferencia siempre hemos tenido buen diálogo Eh, y trabajando en conjunto, o sea, nos necesitamos mutuamente todos, municipio, provincia y nación. Bien, te eh, cambio de tema, eh, tuviste también un encuentro con el ministro Juan Carlos Tierno, eh, en, en, en el que se conocieron declaraciones a través del área de prensa en el que de alguna manera las las políticas de Tierno referentes a la nocturnidad. Es así y te voy a consultar puntualmente sobre una cuestión que se anunció como eh, que va a haber controles del uso de sustancias tóxicas en los boliches. Esto está esta herramienta ya está precisada o algo? No, en realidad no es que uno banca una medida. No, lo que hablamos es de acordar, o sea, una serie de medidas que tiene que ver sobre nocturnidad, minoridad, tránsito, eh, seguridad. Eh, ordenamiento de la ciudad, o sea, buscando de, un, de aunar esfuerzos bueno, para brindar la mayor seguridad a la población. En lo que hace al marco de nocturnidad, nosotros, o sea, lo que estuvimos hablando con el Ministro, que estamos buscando ayornar la norma local que tenemos, porque una de las cuestiones que nos preocupa es, tenemos una norma que es muy exigente, pero que está generando también que eh, los jóvenes en vez de ir a los lugares en donde se tiene seguridad, que son las confiterías, donde se le exige un montón de cosas, eh, van, van, vamos a decir, migrando hacia otras formas de socialización, de reuniones, en las cuales por ahí uno no tiene la posibilidad de acceder o de controlar o garantizar la seguridad. Entonces, bueno, ver de qué manera eh, no, o, o se terminan yendo a otras localidades por estas cuestiones que tienen que ver. Acá hay controles, entonces se van a localidades vecinas donde no hay el mismo nivel de exigencias o de controles para menores o de venta de alcohol o de cierre uh -huh. de las confiterías a la noche. Entonces buscar en el marco también de lo que es la norma provincial de coordinar y o sea, tener una norma similar para todos, donde es como decir una ley marco, es el piso de la norma con la que se iguala la legislación y uno puede mejorar la legislación enriqueciendo la norma. Entonces, bueno, es más fácil de poder implementar y, y que se pueda estar tranquilo y que los jóvenes tengan las diversas eh, formas de expresión y que encuentren los lugares en donde poder... Eh, llevarlas adelante uh -huh. y, y por eso te consulto puntualmente eh, yo eh, leía lo, las reglas de funcionamiento que están pensando en, en las edades de ingreso en los horarios y refiere textualmente a la posibilidad legal de controles de sustancias tóxicas a las personas para evitar que en el interior de los eventos eh, pueda haber riesgos ¿esto se sabe que implicaría? De ¿cómo sería esto, ese control de sustancias eh, tóxicas? Una de las cuestiones que comentó el ministro que están trabajando en una norma provincial también en la posibilidad de controlar, de la misma manera que sea el control de alcoholemia, ponerle eh, a los conductores, de plantear algunos controles previos a, las, eh, a los eventos, como uh -huh. decir, culturales o expresiones o sea sociales, o sea, donde haya un número importante de gente, para evitar inconvenientes también. O sea, para brindar, como decir, a, a la seguridad integral de los ciudadanos. Pero... Eso está, o sea, eh, no conocemos el marco legal, sino es que eso nos comenta que están trabajando en el ministerio y que la idea es elevar después el nuevo, un nuevo proyecto de ley a la legislatura para su tratamiento y para su enriquecimiento. Bien, y eh, se trataría como una especie de antidoping en un espectáculo público, una cosa así. Eh, yo por eso trataba de, de, por eso te pregunto puntualmente a ver si, si hay una idea de cuál es esta idea. No, no, no, o sea, no sabes. Con, Comentó, o sea, como decir, nosotros por ejemplo acá hacemos en la municipalidad el consejo deliberante, lo que es junto con el área de juventud, como era lo del conductor responsable, uh -huh. viste que a la salida, por, o sea, se invita a los chicos, que es medio voluntario, y eso también, no, es, no se está hablando de algo obligatorio porque no se está trasgrediendo nada. Pero no, no sé cómo se implementaría, pero lo que se busca siempre es tratar, bueno, de... Que no se expongan los jóvenes y si hay gente, supongo, porque no he visto, o sea, no tenemos ni la propuesta ni cómo se implementaría, pero primero hay que tener una habilitación de un marco si es que se va a implementar algo. Bien. Leandro, agradecemos el contacto, sabemos que bueno. estás un poco apurado y si querés agregar algo más te escuchamos. No, no, eh, eh, gracias a ustedes. Ayer, por suerte, hubo un, un lindo día de la primavera, nos sorprendió a todos porque siempre toca dos días para esto, para los 21, viento, tierra, frío, lluvia. ¿no? Y fue lindo ver eh, a los chicos reunidos en distintos lugares de la ciudad, eh, socializando, encontrándose, que, que es lo que uno pretende, o sea, que los chicos se puedan juntar, compartir y eh, además lo mejor de todo, o sea, que no ha habido eh, casos o sea, de violencia entre chicos, o sea, que a veces serán por rivalidades de escuelas o de cursos, no, pero que fue un lindo día y. Esperar también que este fin de semana con la serie de eventos que hay en la ciudad eh, lo puedan disfrutar los vecinos y bueno, invitarlos tanto a la caravana que organiza el desfile de carrozas y de colectividades que organizó la Cámara de Comercio junto con Cultura, el, la actividad que se va a realizar en el Prado Español, de la Expo Jardín Andaluz, así como también eh, la misa criolla acá en la municipalidad. Gracias de vuelta. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Era la palabra del Intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre. Cuando uno no aguanta más, ya sabe que lo mejor es ir para el fondo a la derecha. Lo más divertido siempre pasa al fondo a la derecha. Cuando querés estar lejos del ruido ensordecedor, al fondo a la derecha. Los amores de Zaguán florecen al fondo a la derecha. al fondo a la derecha en el 106.1 nuestro lugar en el mundo